Bien, continuamos en periodismo turno mañana. Vamos a charlar unos minutos con el subsecretario de Trabajo, Marcelo Pedontá. Eh, Marcelo, Pablo Cucharini y, y Martín Rodríguez te saludan. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Buen día. Bien. Un gusto de hablar con ustedes. Marcelo, eh, hay preocupación de la industria cárnica de la provincia de La Pampa y han mantenido una reunión con funcionarios nacionales, eh, que, de las que has participado vos. ¿Cómo le fue en esta reunión? No, la, la, la verdad es que la, la reunión fue altamente positiva Y no lo digo solamente porque logramos acordar algunos parámetros de trabajo para que la herramienta del REPRO pueda llegar más ágil a eh, los frigoríficos o a la industria cárnica de la provincia de Pampa. Lo digo porque de la charla eh, que participó muy amablemente, muy distendido y muy predispuesto el secretario de Trabajo de la República Argentina, el doctor Ezequiel Sabor, eh, de la charla y del planteamiento que hicieron cada uno de los empresarios, porque la idea era, a ver si me puedo explicar, cuando uno plantea la problemática de la provincia de La Pampa o de algún nicho productivo de la provincia de La Pampa, los números de los trabajadores de los emprendimientos, por ahí quizás son en buen sentido subestimados por las autoridades centrales, porque te imaginas que un emprendimiento que tiene 80, 100, 120 trabajadores al lado de la problemática de un emprendimiento de 3.000, 4.000 como los que ellos están trabajando... Ahora, cuando nosotros eh, logramos que los actores directamente puedan hablar con las autoridades nacionales, explicarle del impacto que tiene, digamos, por ejemplo, eh, en la sociedad de hacha, eh, en la actividad productiva del frigorífico de hacha, esto hace que se corra el velo y que se puedan hablar de otras cuestiones. En la charla surge un sinfín, de cuestiones que están afectando y a la industria cárnica de la Pampa particularmente como por ejemplo la serie de arancelamientos que tienen en las provincias limítrofes con nuestro producto para entrar a San Luis para entrar a San Juan eh, la competencia desleal que tenemos con los frigoríficos del sur de la provincia de Buenos Aires que trabajan en negro no no no no no aportan no tienen condiciones laborales entonces eso hace que se determine por el propio Ezequiel Sabor, vuelvo a repetir, Secretario de Trabajo de la República Argentina, la conformación de una eh, mesa mucho más amplia, donde pueda estar el Senasa, donde pueda estar la FIP, donde pueda estar Economía Nacional, estemos nosotros representando a la provincia, y, y por supuesto que estén los representantes de los frigoríficos para generar soluciones mucho más amplias, para hacer competitivo el sistema, porque en, en algo hay que darle la razón a las autoridades nacionales, de nada sirve mantener el repro si vos de acá seis meses haces una evaluación y el mercado o la situación de la industria cárnica sigue siendo la misma. O sea, estás calmando con ibuprofeno una enfermedad mucho mayor y letal que de determinado momento no vamos a poder sostener. Por eso digo que la reunión sorprendentemente derivó que no esperábamos, porque nosotros queríamos que las autoridades nacionales vieran la necesidad de agilizar, de agilizar el instrumento REPRO, pero terminó en una invitación de las autoridades nacionales a la conformación de una mesa mucho más amplia que tenga en cuenta fundamentalmente la problemática de la industria cárnica en la provincia de La Pampa. Eh, Marcelo, ¿escuché mal o dijiste que el, los frigoríficos que quieran vender en provincias limítrofes como San Luis eh, se les cobra un arancel? Por ejemplo, ellos pasan el límite de La Pampa, entran a... A, a, a San Luis y tienen que, que pagar creo que si no entendí mal o no, o no recuerdo mal un peso eh, por kilo ahora también tienen, llegan a una determinada localidad de San Luis y tienen que pagar una tasa municipal mm. hecho que en la provincia de La Pampa no pasa y eso genera una competencia desleal entre la salida de nuestros, de nuestros productos y la entrada de los productos de otras provincias a nuestra provincia y otro caso que tenemos que de público conocimiento la disputa que estamos teniendo todo el conjunto del gobierno provincial con el gobernador a la cabeza es la barrera sí. mal llamada sanitaria, que ya no es una barrera sanitaria, sino una, un impedimento y una, un obstáculo comercial eh, del asado con, con hueso plano para que entre en Río Negro. Bueno, todos esos casos se charlaron, se hablaron, y hubo un compromiso cierto de las autoridades nacionales de avanzar en un estudio de una solución integral para la problemática para que nos permita a nosotros el año que viene, en marzo, no estar hablando de Repro, sino estar hablando de elementos que permitan ser competitivo una industria que para nosotros nuestra conformación productiva, económica, social, la vida misma de muchos de nuestros pueblos es muy importante. Marcelo, por ahí hablamos de Repro y los que nos están escuchando se preguntarán qué es, eh, qué es el Repro. El Repro es un subsidio que se llama, le decimos Repro, pero es reactivación productiva es un subsidio que recibe el empresario a los fines de eh, tener la completud del salario. Para hacerlo más sencillo, el salario de un trabajador, eh, digamos, de 10.000 pesos según convenio, bueno, ponerles que el REPRO salga por resolución 2.000 pesos, 8.000 pone el empleador y 2.000 son los que completan el sueldo que viene con este subsidio nacional y la verdad que en su momento... Fue una, una herramienta absolutamente novedosa, porque históricamente, ¿qué hacían? Se suspendían los trabajadores, los trabajadores en la casa suspendidos, se le daba un subsidio directamente al trabajador. Esto era nocivo contra el giro comercial y contra el sistema productivo. Este programa, un programa eh, que el gobierno lo instaló el gobierno anterior nacional, ha sido una herramienta fundamental para mantener... Eh, los niveles de empleabilidad en la crisis del 2007, en la crisis del 2009, del 2009 y bueno, hoy es una herramienta que tiene la actual eh, gestión nacional para echarle mano para que en este momento de una crisis profunda en el tejido eh, del empleo nacional puedan eh, paliar esta situación y avanzar en lo que todos creemos que rápidamente Argentina, de una vez por todas, se tiene que recuperar. Eh, eh, Marcelo, este reclamo de, del Repro, en este caso, fue eh, para las empresas eh, frigoríficas. Eh, hubo algunas otras empresas, y me acuerdo sí. por ejemplo de LU33, la cooperativa, que, que cobraban el Repro, luego no lo cobraron más, que hayan gestionado, volver a, a, a tenerlo. Bueno, eh, la, eh, vos hablás de la cooperativa de LU33, eh, hablaron conmigo, yo planteé la situación. Te recuerdo que en aquella cuestión también estuve yo, era en la gestión allá del 2009, antes, antes que yo me fuera en el 2011, eh, logramos que Noemí Real entendiera la situación del U33, la importancia no solo que tenía para los trabajadores de la radio, a la cual yo quiero profundamente, tengo muchos amigos, sino también la importancia que tiene como herramienta comunicacional el U33 en muchas de las regiones de nuestro vasto territorio. Creamos o firmamos un acta que tenía la misma circunstancia del repro, pero no era eh, técnicamente un repro, sino que era una ayuda a una empresa cooperativa en crisis. Y bueno, hoy lo estamos trabajando, pero bueno los pasos son mucho más lentos, la situación del gobierno actual en cuanto a los pasos que da para la firma de estas herramientas son distintas. Eh, y, y, y bueno, en nuestra misión, y con mucho respeto, es decirle a las autoridades nacionales que en la provincia de La Pampa Si llegás tarde con un paliativo para sostener los niveles, ya no lo recuperás. Acá en la provincia de La Pampa cuando se pierde un puesto laboral, no es fácil después recuperarlo, porque nosotros tenemos una conformación del sistema laboral eh, que no es tan, digamos, de una impronta tan activa de que se cae y se levanta, como puede ser la actividad automotriz, que si algunas variables internacionales, como por ejemplo el mercado de Brasil, se recuperara y una demanda del país vecino, automáticamente eso se pone en marcha y te genera miles de puestos de trabajo. la provincia de La Pampa tenemos un sistema que hay que cuidarlo, hay que velarlo permanentemente para que no se nos venga muy abajo, sí, por más esfuerzo que haga el gobierno provincial, por más esfuerzo que haga el Ministerio de Desarrollo Territorial, el Ministerio de Producción, es muy difícil equiparar esta situación. Marcelo, el lunes eh, es el Día del Empleo Comercio. Eh, ¿Los comercios de Santa Rosa van a abrir? ¿Cómo es la situación de los trabajadores? Eh... Mirá, yo no, no tengo todavía comunicación con el gremio. E, históricamente nosotros hemos trabajado codo a codo, eh, te digo históricamente, porque en los dos periodos anteriores que yo estuve, trabajábamos con, con Carlos Nemesio en, en el controlor de que este día tuviera las condiciones que la ley lo manda, pero hoy todavía no he tenido comunicaciones el y yo, como recién llegué ayer, eh, voy a ver si hoy me pongo en contacto con, con Nemesio y, y sobre todo con la Cámara para ver qué, porque primero uno intuye que si no hay un pedido, no hay un llamado a la subsecretaría, las partes están dialogando, están viendo cómo se ponen de acuerdo para la ejecución de tal o cual acto. Mm. Ahora, hoy voy a interiorizar, así que no quiero hablar por lo que todavía no tengo conocimiento cierto. Está bien. Eh, eh, ¿Estás siguiendo el, el conflicto de los trabajadores municipales de Santa Rosa? Sí, con mucha preocupación. Con mucha preocupación porque estos conflictos, yo soy un convencido que solo se sale del diálogo. Solo cuando uno está en esta cuestión donde uno pide con legitimidad y el otro con legitimidad dice que no tiene, lo que hay que ver es cómo se aceitan los mecanismos de diálogo para tener una convivencia que permita transitar el tiempo hasta que se puedan conseguir los fondos, hasta que se llegue a una fórmula conciliatoria, y veo que de algunos lados de este conflicto se está tensando la situación, y, y, y, y la verdad me preocupa, me preocupa porque hoy, por ejemplo, eh, yo vengo a, a mi trabajo, paso por el corralón, eh, y verlo eh, cerrado, ver el centro casi sin actividad, sin auto... La verdad que preocupa, pero bueno, tampoco hemos tenido, sí hemos tenido algún contacto con, con el gremio, no hemos tenido ni llamado ni preocupación de parte del municipio, así que nosotros creemos que hoy ni una ni otra parte solicitan la asistencia administrativa de la subsecretaría, como podría ser una conciliación obligatoria, una herramienta de diálogo, pero eh, desde lo personal, desde lo institucional, lo veo con mucha preocupación, pero bueno, uno es optimista de que, que de quienes tienen la responsabilidad de solucionarlo de un otro lado le van a encontrar la vuelta para no llegar a un callejón sin salida. Eh, Marcelo, la última y te saco del ámbito de tu eh, trabajo, eh, de, de, de subsecretario, eh, hablando de la política... que me las... vas a invitar a trabajar con vos? Eh, puede ser, si querés. <risa> <risa> Está, eh, hay un micrófono. Algún acá día que... voy a volver a la radio, una de mis pasiones. Dale, dale. Estás invitado acá en Radio Carmés, sabés que hay, bueno. hay espacio para todas las voces. Eh, <risa> Marcelo, eh, te decía, eh, de Política de Santa Rosa, eh, el peronismo, el PJ de Santa Rosa se está reuniendo y, y recién hablabas vos de que eh, los conflictos se solucionan dialogando, eh, se han sentado todas las partes en que está dividido el PJ para tratar de llegar a un consenso y recuperar la ciudad de Santa Rosa con ese eslogan. Mira, eh, lo que te digo, eh, más que para recuperar la ciudad de Santa Rosa es para recuperar la credibilidad del peronismo de Santa Rosa. Nosotros... Creemos lo que estamos eh, charlando de que eh, lo que primero tenemos que hacer es ser una fuerza creíble para el electorado. Después es circunstanciar la elección en el momento donde el ciudadano va a definir con su voto quién conduce eh, los destinos de la nación, los destinos de la provincia, los destinos de los municipios. Pero bueno, creo que es un ejercicio que los peronistas de Santa Rosa hacían mucho que no hacíamos de sentarnos todos en una mesa con las diferencias que tenemos, porque por supuesto eh, las diferencias existen, pero me parece que eh, yo soy de la idea que hay que potenciar lo que nos une, lo que nos une es que estamos todos bajo la bandera de la justicia social, del peronismo, de Perón, de Vita, y en función de eso potenciarnos, porque tenemos como eh, dirigentes peronistas de Santa Rosa una fuerte responsabilidad para lo que viene en el futuro eh, ...institucional de la provincia. Mm. Eh, están todos eh, reunidos, han, han invitado sí, a todos, eh, digo. Sí, sí, sí, eh, lo que hay que tratar de ser cuidadoso en, es tratar de juntarnos... ...y no amontonarnos, porque eso también llevaría a una picardía... ...que después de caminar muchos peldaños, cuando estás cer cerca... ...el amontonamiento eh, te lleva a que te desmorones. Esto creo que tiene que ser un trabajo mucho más lento, más pausado... ...de convencimiento, de seducción... De, de, de hablar de, de las mismas cosas que no potencia, vuelvo a decir, y que las discusiones con lo que no nos une no sean acaloradas, sino que sean ciertas, que sean en función de mejorar nuestra propuesta de cara a la sociedad, no al electorado, de cara a la sociedad. El peronismo tiene que mejorar, el peronismo de Santa Rosa, su performance de cara a la sociedad, eh, volver a ser creíble para los empresarios, para los comerciantes, para los que menos tienen... Eh, ...para los empleados... ...bueno, en función de eso creo que es... ...un trabajo arduo... Eh, ...se inició con tiempo... ...esto va a traer sus vaivenes... Eh, ...te imaginás que nosotros... ...hicimos una reunión... ...que estamos en todo nuestro derecho a hacernos... ...y hubo gente que... que, que eh, ...se puso... ...loca, o sea... Que, eh, ...enseguida salió a agredir... ...enseguida salió... ...y no tiene que ser ese sentido... ...la política de Santa Rosa somos todos... ...es una ciudad joven... Eh, pequeña, nos conocemos todos, bueno, tenemos el derecho también de darnos nuestra oportunidad de organizarnos. Mm, está bien. Bien, Marcelo, te agradecemos estos minutos con Radio Carmés. No, el agradecido soy yo, Pablo, siempre por el respeto con que me tratan vos y, y el cordobés, así que muchas gracias. Bien, gracias, Marcelo. Era la palabra del subsecretario de Trabajo, Marcelo Pedota, hablando... De... Un picadito de varios temas eh. lo, lo más importante es esta reunión que han mantenido eh, Los empresarios Dueños de los frigoríficos Con el eh, funcionario de Nación eh, Con el tema de trabajo, hablando del Repro eh, Y hablando de las posibilidades de eh, Mejorar la competitividad De los frigoríficos en la provincia De La Pampa 8 y 52, continuamos haciendo Periodismo aquí en Radio Kermés Whatsappianos, arrobanos.